Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, que como siempre nos enseña Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? Eh, Javier, un océano oculto. ¿Qué pasa? ¿Ha aparecido un océano oculto? Nos ha dado bueno, información. Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, no es que haya aparecido, pero sí que está oculto a tal y como concebimos los mares y los océanos. Nos situamos en la Antártida, que sabéis que es una de las regiones más inexploradas de la Tierra, que tiene una extensión importantísima, de 14 millones de kilómetros cuadrados, y que es el continente más al sur del planeta, el continente más austral. Evidentemente, Es muy poco conocido o relativamente poco conocido hasta hace muy poco tiempo porque sus bajas temperaturas, su eh, clima helado, su superficie helado, pues no lo ha permitido a lo largo de la historia ser muy, muy investigado. ¿no? Oye, pero para que nos hagamos una idea de la dimensión, España, un país como España, tiene medio... Millón de kilómetros de al kilómetros, Esto tiene 14. 14 millones Imaginemos, de kilómetros. Cuadrado. Y es un bloque o sea, de hielo. Imaginemos un bloque. un bloque de hielo 30 veces más grande que España. Exactamente, es, es eh, la inmensidad de, de, del hielo y debido a esta inmensidad y al, a los clima, al, al, al clima extremo, pues a lo largo de la historia ha sido muy, muy, muy poco investigado. ¿no? Y uno de los que han. Um, bueno, eh, raspado un poquito en esto, y es eh, de quien cogemos la información, es de nuestro compañero eh, del confidencial Rubén Rodríguez, con quien aclabas, acabas de hablar hace un ratito, de Tuvalu. Bueno, pues Él nos ofrece también esta, esta información en el confidencial. Fíjate que en el año dos, 1970, desde entonces, se sabe que, que la barrera de hielo de Ross, que es una de las plataformas heladas más grandes de toda la Tierra, esta tiene 480.000 kilómetros cuadrados, o sea, tampoco se queda a manca, pues debajo de esta barrera de hielo de Ross fluye un mar, fluye un océano que está oculto a, a, tal y como hemos dicho, eh, eh, conocemos los océanos. Evidentemente, al ser eh, agua eh, en estado líquido, eh, tiene una serie de movimientos y de corrientes que van de un lado para otro, pero que estos movimientos de las corrientes de este, de este océano no son muy conocidas por estar tan, tan, tan escondido y tan, tan oculto. No han podido ser demasiado estudiados por parte de los investigadores. Una de las investigaciones más recientes y que más... Eh, El conocimiento nos ha aportado, es una realizada por el Instituto Nacional del Agua y de la Investigación de la Atmósfera de Nueva Zelanda, que se ha publicado recientemente en una revista científica, y que eh, creen que eh, estos movimientos, estas mareas de este océano submarino, pues eh, son determinantes en la conservación del hielo de la, de la Antártida, ¿no? Lo que sugiere esta investigación, lo que los datos que han sacado, es que este, este agua marina se está calentando debido al cambio climático. Y esto es lo que eh, provoca que el agua se esté mezclando con el hielo y esté empezando y termine por derretir estas eh, inmensas moles de hielo que son las que reinan en, en la Antártida. En 2017 se realizó... Parte de este estudio y los científicos consiguieron perforar, fíjate, 350 metros de hielo para llegar a este océano, es decir, los espesores de las capas de hielo todavía son muy eh, eh, grandes, pero se, va a estar, se está derritiendo digamos a marchas forzadas ¿no? llegaron a este océano después de, de perforar esta capa de hielo y pudieron medir la temperatura del agua que hay en, en, en, del agua líquida de, de, de este océano han escondido eh, a 350 metros y la temperatura era de 2 grados sobre cero. Entonces, este agua va poco a poco, digamos, minando, va derritiendo la parte inferior de este eh, inmenso eh, continente, ¿no? del continente austral. Evidentemente, lo que está haciendo un poco el hielo es ir abriéndose paso para llegar hasta la superficie poco a poco ¿no? y entonces ahí lo que ocurrirá será una combinación de agua dulce y del agua dulce subglacial, es decir, de este eh, eh, océano eh, de, este, de este hielo que va derritiendo el, el, el, el calentamiento del océano que hay debajo y eh, lo que irá haciendo es irá cada vez derritiendo exponencialmente Esta, estas eh, inmensas capas de, de hielo. ¿no? Lo que hasta ahora se sabe es que el agua no solo fluye por sí misma, sino que estas mareas de que hemos hablado anteriormente son las que juegan un papel determinante para su acción y, por tanto, para eh, ir erosionando el hielo y eh, terminar derritiendo, derritiendo el hielo lo que ocurre es que eh, el hielo no solo se derrite eh, por esta acción sino que llega un momento en que debido a, esta, a la acción de estas aguas subterráneas de este océano oculto eh, llega un momento en que el, la masa de hielo que tiene un, un peso y, un, y una masa por sí mismo, eh, se encuentra tan débil que fractura y esto facilita todavía mucho más el que el hielo acabe derretiéndose con mucha más, eh, más rapidez y esto es debido a estas mareas subterráneas de este océano que lo que hacen es que van de un lado para otro y con esa temperatura de dos grados están debilitando la estructura eh, subterránea o, o subacuática, mejor dicho, eh, la temperatura que no vemos de, de estas imponentes masas, masas de hielo y lo que están es erosionando además la roca, sobre la que se asientan estas masas de hielo. ¿no? Entonces, y... Javier, ¿cuánto nos queda? Porque por lo que estás diciendo no es Bueno, pues mira fatal... la, la masa de. de, de, de los, los científicos calculan que con que solo se aumente la temperatura del planeta en 2 grados centígrados, se calcula, ellos eh, por estos eh, famosos modelos informáticos que ellos manejan los, los científicos, calculan que estas plataformas de hielo del Antártico colapsarían, es decir, se empezarían a fracturar y a desaparecer para el año 2300 y es decir, en ese momento con bueno, toda esta eh, masa de hielo destruida el nivel del mar aumentaría hasta 3 metros de media 3 metros de media, no el quiere decir de que sea de un día a otro en no. esos 300 años, eh, sino poco a poco o sea, y esa es subida del nivel del mar ha comenzado eh, ya, señales del fin del mundo con Javier Sevillano, Javier gracias, mesita a vosotros hasta mañana